Toma che dale, dale che toma, toma que dale, dale che toma, toma que dale, dale che toma. La más bonita y más morena, ella que a todos los niños vuelve a acor. ella que sabe bien que mi princesa, es canción dice de ella que hasta el propio sol le tiene envidia y su corazón